They, they give you masks and costumes, costumes and an outline of the story Then leave you they all to improvise, improvise their vicious cabaret In no longer pretty cities There are fingers in the kitties There are warrants, phones and shitties And a jackboot on the stair Sex and death and human crime In monochrome for one thing down, At least the dreams are run on time They don't go anywhere Facing their responsibilities either on their backs or on.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 play, there's a murderer at the matinee, there are dead men in the aisles The patrons and the actors to ourselves if the show is through. Silent looks to with the cue, of the frozen smiles, like last in 1998 show, the Todd on, no one ever sings The curfew cross line, the comedy divine, the bulging eyes of puppets, strong by the screen. Sí, aquí va, va va todo bien Ya que sabéis lo que pasa esta noche eh, Que no, no me di cuenta De, de traer lo que ya, la, Que si la musiquina Que, que yo pongo poca musiquina Pero bueno, que nada más hay la de fondo joder, la de fondo hay que ponerla eh, O bueno, podría hacerse también sin ponerla No bueno, sería la primera vez Lo que pasa es que ahora con esto del internet Que está todo aquí No notaste no la diferencia, que no Yo vine, puse la sintonía, puse la música de fondo y, y, y todo eso, ¿no? Que, que no se nota. Nota por porque lo digo yo. Porque además, a ver, no sé, hoy empezó todo demasiado bien. Y, y no me busqué, a ese, a mí, busqué a mí busquéame. Porque supongo que este programa tiene que empezar con una pifia. Eh, no sé, no hay pifia. La única pifia va a ser que tengo un calor de la hostia ahora mismo. Y ya que tenía mucho frío, entonces puse un, una sudadera encima de otra... Hay que contar toda la historia. A ver, la historia es que yo salí de casa uh, sobre las dos Y a las dos había como 18 o 19 grados. Entonces tenía calor. ¿eh? Y inda así nadie. Y yo voy a pasar frío, voy a pasar frío. Porque para la noche seguro que, que refresca. Entonces metí yo la bolsa que llevaba, metí una sudadera, una chaqueta tal. Pero claro, eh, con la pasión que pegó esto de la temperatura, me cago en la ley. Cuando salí de trabajar del mini job de hoy. ya sabéis que yo tengo un mini job diferente casi cada día no, no tanto, no un tanto, pero bueno lo que sigue sí, diferente cada día eso seguro, cada día llego hay <ríe> un mundo de color y fantasía que no sabes lo que vas a toparte, pero bueno la historia es que cuando salí de allí estaba de, de nublina, estaba feo y estaba frío, me cago en la ley y entonces nada, como quedara de ir a cenar a los vuelos que a cenar a los vuelos y yo como soy un tío previsor ¿okay? aunque no lo parezca ¿eh? tengo allí ropa, y entonces como tenía allí ropa, pues dije, yo puedo coger una sudadera más gorda que la que llevo, ¿Eh? pero pensé yo, digo, ¿para qué voy a poner una sudadera más gorda que la que llevo? mejor lo pongo pongo enriba la sudadera que ya llevo, así tengo dos sudaderas y es imposible que tenga frío, y de hecho ahora estoy muerto de calor, ¿qué vos parece? Ah bueno que como siempre lo que lo que se me olvida decir y eh, lo que te sintiendo que yo una tontería, ya lo sé porque ya lo sabéis de sobra, porque no creo que ninguno tenéis aquí eh, de casualidad. Hay mucho que no digo eso, pero podría decirlo tranquilamente, nadie llega a la cuca por casualidad, ¿eh? al que sienta la cuca y eh, por algo, y por casualidad tampoco me creo, eh, todavía mucho menos, que llega una cuca por casualidad, pues me es raro, ¿eh? Pero ya que llega a Nedonia por casualidad... Madre de Dios, es, es un ultra gran ¿eh? O sea que, qué sé yo... Desengañéis vos, ¿eh? Si vos queréis... hacer creer a vosotros mismos... No, yo llegué aquí por casualidad y quedé enganchado... No, oye, mentira, llegasteis por algo... Bueno, y esta noche... ¿eh? ¿Eh? Esta noche en Anedonia, En Radio Cuca, en el 107.3... la frecuencia modulada... y en el www.radiococa.org resulta que ¿eh? esta noche en Anadonia tengo invitados. Tengo invitados que van a saludar. Venga. Buenas noches. Algo más, joder, algo un saludo, más, un saludo a toda esa gente ahí. Agarráis los micros, que hago la barca, tantos abiertos. Vamos a ver qué, qué va a ser esto. ¿Eh? Estamos aquí rodeados de gente y no hablamos nada. nada. Claro, tío, a ver, estoy programa allí para pa darla por pollola. y para mandar saludos saludos bueno, buenas no, noches nunca pasó eso pero buenas noches un saludo <risa> tenemos aquí con nosotros al, al, al realizador director productor y guionista de Domingo de Ramos un saludo tenemos al, al director productor guionista realizador y técnico de sonido de Fat Club Radio Show pues otro otro saludo <risa> <risa> y tenemos a uno aquí que no fue nada pero bueno viene también está aprendiendo <risa> ¿Estás aprendiendo? El becario ¿Estás eh, becario? El becario de Domingo de Ramos ah, Hostia, no sabía Por yo Dios, no lo pongas así, tío Que parece un a... explotador laboral, laboral o algo de eso ¿Le pagas? No, que lo voy a pagar ¿Cuánto? Nada, no, no, no ¿En especie? No, tampoco ¿En, en qué quedamos, tío? Vamos a ver Viene ¿No? aquí de moto ya, propia Aquí no se obliga y, y, a venir a nada. Nos traen coche, nos llevan nos, Oye, no, nada, entonces o sea, todavía, vale Carmelos no, Ellos todo eso Ellos no pierden dinero Bueno, anda Estamos <risa> no, amables de chalosina, eh. Sol, solo becario, así vale. a priori ¿eh? y tal. Eso va a decírmelo cualquier día uno de mis jefes. De mis total, ¿Eh, ¿para que me pagaste? Lo que os digo que no pierda dinero. Eh, pues, si me pagaran los viajes, nada más, pues la, la empresa salía muy rentable. A mí, total, tampoco tengo otra cosa que hacer. Y además, Podrían decir eso, total, no tienes otra cosa que hacer. ¿Qué más te da? Ven, pagamos el viaje y tú vienes y yala, ya está. ¿Eh? Sí, no, se acabará así, eh, acabará sin así. Sí, en ello, en ello estamos algo casi. Algo tiene que haber así también. <risa> Últimamente dicen que hay que dar gracias por trabajar, ¿no? ¡Cabalamar! Cosa que me acabaría, <risa> tío, que tengo que dar gracias por trabajar. Es que es ilógico, ilógico, totalmente, ¿no? Oye, es la gente... Es paradójico. La gente es lo con buena intención, entonces yo el cuando... Que, el que tiene que dar gracias y el empresario el, por, porque se te hace muy rico. Ah, él. Claro. Y sí. o sea, ahora pues mucho, ahora cuento lo... los mis sintientes ya están enterados porque bueno, cuento mi vida aquí se pues, notó pero con eso de que ahora tengo cuatro trabajos ah, que por cierto, no te has enterado, sintientes la semana pasada creo que conté que pasaba a tener cuatro trabajos a tener tres no pasa nada que la semana que viene vuelvo a tener otro, otra vez cuatro ¿eh? y es diferente, pero yo muy parecido el, el, el otro, es parecido el que quede sin él agarro otro parecido Y, y, bueno, tengo cuatro trabajos y, claro, no sumo ni, ni, ni, media, ni media jornada, ¿eh? No, ni, no paso, a ver, ahora mismo tengo, a ver, tres y media, cuatro, no, espera, doce y media, tres y media, catorce y media, quince, quince y media. Tengo quince horas y media, ¿eh? la semana? Para, la semana que viene, esta semana ah, tengo todavía solo catorce y media, no, para, la, para la que viene dieciséis y media. Y, claro, la gente dice, bueno, anda, y que no falte. entonces claro yo como sé que lo dicen con buena intención ¿eh? yo solo y digo, sí, ah, que no es un digo sí pero estoy pensando para mí como que no me falte <risa> o sea lo que tienen que darme un trabajo decente o mejor todavía la posibilidad de vivir en, sin trabajar porque yo la verdad que tampoco llegue que sea de esos que me dignifica el trabajo ¿eh? no, para nada no, pues eso eso acabas dándote eh, cuenta que hay una estafa que alguien lo dijo pero el, los que lo dicen o sea no sé no sé Eso va a ser como lo de lo de que el desperres no dan la felicidad, que nada más lo dicen los que tienen perros Bueno, lo dicen también los que no les tienen, pero sencillamente yo creo que porque lanzó, lanzó el la idea a los que tienen perros y entonces los demás nos lo creímos como gilipollas, y como eso de que somos libres, que que la democracia somos todos, estas cosas que dicen, pues bye hombre, respecto a lo del dinero, yo siempre preferiría llorar en un Ferrari. a que sí, no te digo yo. Claro. Bueno, dicen, hay un dicho que era que los los pobres sospechan que la, la, el dinero da la felicidad y los ricos son no saben positivamente <risa> Efectivamente, ahí estamos, ahí estamos Eso nada, yo lo he dicho, una de esas cosas que, que nos dijeron y la gente se cree más lo, lo más curioso, oye, que la gente que, que realmente cree que, que les perres no dan la felicidad y tal eh, Creen ser muy revolucionarios por mensalo. Me, que no digo que no Que, que lo realmente eh, lo realmente guapo Como como dice una, una cita De un relato muy guapo Que dice de ese mes en cuando tengo que trabajar Para conseguir dinero eh, No me gusta trabajar pero necesito Dinero para trabajar O sea que necesito dinero para vivir Y él decía hay gente que vive en sin trabajar ¿eh? Pero lo realmente inteligente no es vivir en sin trabajar y vivir en sin tener falta de dinero ¿eh? Eh, yo, por lo menos, todavía sigo teniendo falta de dinero, no mucho. ¿eh? También, también llevará, voy a echar el fondo que estaba muy alto. Que, que no mucho, y es verdad, pero bueno, no mucho depende de con quién me compare, claro. Es <ríe> allí otra cuestión. No mucho comparado con, con, con el que viva a la que yo iría y salga de, de Folisha todos los sábados y gaste de 100 euros en salir, qué sé yo. Pero claro, comparado con uno de, de Nigeria, por decir un sitio. ...pues igual sí que sí que tengo mucha falta de perros... ...pero bueno, oye, eh, en fin... Que, ...que bueno, la cuestión yo por la que estamos... ...que llego en el, el, el puñetero que no falte... ...que lo he dicho, que te ha dicho con muy buena intención... ¿eh? ...yo topo por ahí, yo qué sé... ...pues paisanos mayores que conozco de toda la vida... ...dicenme, hombre, a ver, ¿qué, qué tal que lleve tu vida... ...y dice, ah, bien, trabajas, digo, sí, sí, un poco, unesores y tal... ...bueno, anda, por lo menos... Por lo menos me cago en la ley bueno, anda, Pero tendrá tendrá que ser verdad que por lo menos Oye, aquí no se fala por señas ¿eh? Aquí se dice todo en el micro No, pero es que como somos tan educados y te, no, no, te no, vamos, no. no te vamos a cortar mientras hablas ¿eh? no, no, pero, pero si en eso consiste en este programa Yo cuando trajo gente aquí ¿Para qué me sabes que llevo? ¿Para, eh? para respetarme no, Para pero, eso hombre. me cago en la ley No, yo traigo gente aquí para que falle, para que para que farfalle, para que me diga cosas, joder, que no, me diga, crónico, estamos... me cago en la ley, vaya chorrada que estás diciendo. No, yo más o menos estoy de acuerdo contigo en, en eso. ¿En qué? Y, en que se está poniendo el trabajo, viviendo las condiciones con las que está, como, es como una bendición cuando nunca lo fue. Y, y más en estos días y tal, que cada vez son peores y todavía tenemos que dar las gracias. Tú, cuatro veces... En tu caso, deberías dar las gracias cuatro veces. Cada vez que te da uno un trabajo diferente, ¿no? que. Bueno, ¿sabes lo que ya realmente curioso? Que, que sí, es verdad, decías antes que, que el que tenía que dar las gracias, que ya era casi el, el empresario y tal. Oye, ¿qué es creer que de los cuatro trabajos que tengo, a ver, dos son para el mismo? Entonces podría decir que tengo tres, tres empresarios. ¿Puedes creer que, que dos de esos tres danme las gracias a mí por dir? yo una cosa curiosa, ¿eh? aparte de darme perres Hombre, también es verdad que son Los dos, que uno de ellos, para que te fijes la idea, y trabajar dos horas en un pueblo que está en el Quinto Pino Que he hecho, para trabajar dos horas He hecho un hora y tres cuartos en dir Y una hora en volver Por las combinaciones De, de, de los medios De transporte, entonces bueno Por eso ya <ríe> Y es normal que me da las gracias Porque dirá, el, el único Pringao que viene ¿Qué acepta venir hasta que alante para trabajar esto? En fin, no me extraño. Sea, aún llevándote más tiempo ir hasta allí que, lo que el tiempo que desarrollas sí, sí, trabajando. Sí, sí, sí. llevando más tiempo de, de ir hasta el trabajo que trabajar. O sea, esa es jornada completa con los mini-jobs ahí. Que va, que va, no, si no llego en media. No digo entre ir y venir y. Ah bueno, es, ah, bueno, sí, sí, no, no, calla, calla. Sumando todo dos tiempo que hecho, sí. 8, 10 horas, ¿no? Qué? Eh, a ver, eh, eh, a ver. mira yo qué sé pues a ver eh, eh, por ejemplo los martes que voy al quinto pino salgo de Uvieu, no voy a contar el, el, lo que he hecho que leyendo pero ubiyo pero bueno voy a contar salgo de ubiyo a las nueve llego ubiyo a las tres ¿eh? o sea que esos son cuántos son seis, seis horas, horas seis horas trabajo dos trabajo dos Eh, después, a ver este este que perdí, mira, y era el único mini yo que tenía no entonces entonces sí, por lo menos oye, ya no vio, ahora ya no ya nubio, no ahora salió otro que lleva Mieres entonces yo no sé cuántos se echarán de ir a Mieres y, y tal, pero bueno entre ir a Mieres en tren, por ejemplo, esperar a que ella el trabajo este lleve una hora y volver, pues ponte que eche como mínimo dos ponte sí, una pues, para bueno, sí. eh, ir pa y otra para volver, fácil por, por lo menos, por lo menos Y, y el otro que me queda allí, no llegué no que sea ya tampoco en Casa al Cristo, pero llegué en un pueblo que está cerca de Ubieu, pero bueno, que en un polígono industrial que, oye, pues he hecho, en, en el autobús, he hecho media orina, en ¿sí? y otra media orina, volver. No eh, entonces... te podían poner un coche, Ya muy bien, ¿viste? un coche de empresa. No, pero a lo que vamos y tal, que a lo mejor en lo que estás hablando tú y luego, ¿no os parece que la mayoría de los trabajos que son realmente son inútiles? Que muchos no, no, no sé. Si no se hiciera, no pasaría nada. La gran mayoría, sí, tío. A ver, y sí es verdad que yo en estos que tengo ahora mismo acepto los porque precisamente son de los que se hacen cosas que yo creo que también faciles. Pero sí que es verdad que si no se hicieran, no pasaría nada. porque son prácticamente todos los trabajos estos que tengo, son trabajos de hacer, de voy a ponerme romántico, de hacer que la gente se sienta un poco mejor. Entonces, si son útiles, esos son los que son útiles, yo me otras cosas. Eso son no antieconómicos, claro. anti eso sí, eso sí es verdad, porque vamos a ver, no eh, nadie gana ganas perres con eso, digámoslo así, de esa manera. Eh... Ponse ahí, pa, bueno, para echarles un capítulo a la gente, a, a alguna gente en concreto, para tal, pero perres, bueno, sí, hay dos de ellos, dos que sí que ganen, a ver, vamos a ver, ahora tengo que ponerme aquí a, a, a recalcular, vamos a ver, uno de ellos sí que gana algo de perres por pues, hacerlo, pero concretamente lo que fuego yo exactamente, no gana, no gana con ello, vamos a ver. ...gana que te más a gusto... ...los que están allí... ...pero no llega a ganar con ello... ...otro de los que tengo... ...bueno pues digamos que sí a lo mejor... ...sirvió lo que yo fuego... para que dieran el el, el... ...el trabajo ese, la empresa y tal... ...entonces bueno pues digamos que a lo mejor ahí sí... Eh, eh, ...hay otro que en absoluto no gana nadie... ...absolutamente ni, ni un céntimo... Por, ...por lo que yo fuego... ...yo creo que por eso me dan las gracias... <risa> Porque dirán, oye, este que encima viene aquí, vamos a dar un poco de perres y además vamos a darles gracias. Una cosa curiosa, una cosa curiosa. Pero eso sí, también es verdad. A ver, hombre, no llega todavía al extremo de pasar fame. ¿eh? A lo mejor si pasara fame, eh, pensaría de otra manera. Pero yo ya hay años que casi decidí que yo nada más trabajaba en estas cosas, que a mí la verdad que son las que me gusten, y que pasaba de, de hacer otra cosa. Lo dicho, no llegué todavía a tener necesidad real. Yo creo que si la tuviera, pues oye, aceptaría trabajar en lo que fuera. De hecho, ahora la última vez que estuve buscando trabajo, pues buscaba en lo que fuera. Lo que pasa es que, bueno, fue salir me tuve la fortuna de que fue salirme, fue salirme de cosas sí. que, que me gustaban y que por lo menos estoy satisfecho con lo que fuego. para yo, acuérdome, por ejemplo, cuando me dedicaba a llevar sacos de cemento un albañil. cosa que, hombre, satisfactoria, eh, sí, pues tampoco oye, ¿no? pases el día y desde que ahora, ¿no? si ves de cemento y, y calles de, de azulejo, ¿no? eh, en fin, no sé, que tampoco, <risa> o, o yo cuando movía tras palés con, un, con una carretilla elevadora, pues tampoco oye una cosa que, digamos, que a mí me, me hiciera sentirme realizado, no sé, yo llegaba salía y la verdad estaba igual que cuando cuando entrara no sé la verdad, oye todavía se ganaron muchos perres podría decir, bueno, pues oye, va, son trabajos que, que son una porquería de trabajo pero por lo menos ganan muchos perres aunque bueno, también es verdad que aunque yo soy de los que creen que los perres no, no soy tan tan tan básico como para pensar que los perres dan la felicidad los es lo que hacen es comprarla a ver, hombre, ayuda la compran, no, oye no, no, no, no. A ver, si por felicidad entiendes, pues, pues yo qué sé, poder dormir tranquilo, sin pensar que claro. me cago la puta, que no tengo para el alquiler, hay, hay, no tengo. Hay, se me jodió el coche, tengo que ir andando. Hay, hay, un umbral, hay un umbral mínimo, yo creo. El dinero no da la felicidad, pero cuando te falta la pasta, ¿no? Claro. Si te jode el coche, no puedes arreglarlo, no puedes pagar el alquiler. Bueno, mientras vaya todo eso, ¿no? no que, se va a pasar hambre. Que, que si teniendo todo eso cubierto, si te sobra algo para tomar una cervecina con los colegas, pues el más, el más feliz del mundo. Pero hay en la sociedad que vivimos un mínimo. O sea, que De es Desgraciadamente, fa falta. Sí, claro. ah, fa falta. Eh, y yo, me, ya te, pues, digo, yo, préstame, intento vivir con las menos perros posibles y además préstame. Yo, cada vez que descubro, por ejemplo, yo qué sé, pues, hay unos meses descubrí la manera de hacer jabón chabón. Y digo, yo, madre de Dios, yo gastando perros en comprarlo, que yo era pejada, que tampoco llevo una cosa cara. Pero me cago en la ley, ahora feo lo yo, con aceite usado y la Te, de mi madre. Tengo ganas de hacerlo porque el el, aceite, el el detergente de lavadora, coño, es caro, claro, ¿no? Eh. Y creo que lava bien el... Lava de vicio, tío. Y yo... lo que tengo, y mira, tira de maravilla. Me he tirado es por como... el fregadero que encima contamina, ¿no? Caraca, Reciclas claro. y, y, joder. Es la voluntad de poder. Oye, pues... Pues estamos aquí, bueno yo y el, y el que me dio la idea y me, me animó a hacerlo y lo hizo conmigo, que y el, el pistolero, el pistolero Maniego, el otro compañero aquí de, de, de la emisora, que también un, un gran un gran adalid del tema de hacer el jabón en casa y fue bastante más guapo que yo, y la verdad que soy un gocho, eh, yo pongo más hacerlo ahí en un caldero, todo, todo puerco, sin y luego caro sale con motos rares me dice, esto que ye da algo para la romba, digo, no, y es mierda pura que estaba lleno de el caldero y bueno, pues oye no pasa nada, y es jabón entonces no manchate, va a mancharte, va a limpiarte porque luego te limpias con el, la propia pastilla y tal pero bueno, ahí lo guapo, eh hostia, Qué fallo mucho más, tiene más buen hostia, mucho más guapo, oh, quita para allá y además, eh Eh, eh, el, el último hicieron una remesa él y la, y la mujer y hicieron muy guapos porque además ponían y lacinos, historias y, y tal, joder pasé aquello profesional, tío después vas por ahí y, y, y la de Dios por una pastilla de chabón artesanal que dicen digo, cago en la ley, pues si supino lo fácil que yo pasélo, ¿eh? No, pues ya ni mote, joder, selecta. habrá que hacerlo, ahí. Sosa cáustica, cocelo y venga. Hacía lo que huela, eh. Ni siquiera cocelo, yo no lo cuezo porque dame miedo. Porque como la sosa allí es supuestamente explosiva, y tal, eh... La ¿Eh? Que te, tenemos un protoquímico que te puede decir ¿Ah, sí? que Se me va a poner el lab Coño, El, el laboratorio Protoquímico, explícanos A, a ver los fundamentos de, de, de, Del proceso de la reacción de saponificación a, Explota el jabón si Lo ponemos eh, al fuego que Es como el colacao no, no, no es como el colacao Que decían que ardía al parecer eh, No, no, no no Explotar no explota lo que, lo que sí que es verdad Que a la hora de cuando pones en cuando disuelves la sosa en el agua sí que es verdad que es una ración muy exotérmica sí que es verdad que se calienta que hayo mucho pero no de tal manera como para que pueda explotar ah, no no, no. Ah. simplemente es que se calienta se calienta mucho y claro, a veces si sí, se se puede llegar a calentar y ves en plan de que empieza a igual a hervir un poco el agua y piensas que puede explotar pero no no Joder, tío. ni es explosivo ni está rompiendo un bombito, tío Vamos a ver, yo to, pongo todos los hermanos de música de fondo, la banda sonora del club de la lucha. Ah, sí, no, hombre, no, pero es no, no es lo mismo. No, Especifica no, no, es lo mismo. perfectamente que el jabón explota. No, no, no, es que, que con el que con el jabón se pueden hacer explosivos, pero no que, que con el jab, que el jabón por sí es explosivo. No, no, no es. Guay, eh. menos mal. Oye, en una Joder, no acaben de que mitos tío. Esto y terrible. El, el otro día todavía me cayó uno... No, no te fíes de los científicos, ¿eh? Sobre no, tío, el, el, bro, el joder... Nuevo, el nuevo mito son los científicos. Cago en la ley. La revista Science, ahí... La nos cuentan rollos y nos os creemos como la si... ciencia. Es todo verdad, ¿no? No, <risa> salió en la revista Science, es verdad. ¡Ja, <risa> el Nada, pero bueno, lo que te contaba, que a mí, sí, que, pese a que dices ti, que sabe Dios en qué se basa para decir lo que chamón no explota, pues, no, psh, tí, la eh, no tiene, <risa> putida, no tiene puta idea, todavía en el laboratorio ahí, haciendo el piojo, <risa> <risa> qué bueno que yo por pues, si acaso no lo pongo al fuego, tú fueme a casa a mí, de y te historias, tú no lo pongas al fuego, yo he hecho allí agua, he hecho sosa. He hecho aceite, revuelvo todo y estoy ahí una, Eso sí, una hora por lo menos Revolviendo, ¿eh? Hasta que yo se eh, Fue grumoso y tal y ya Pasas el palo y vas deseando surco y tal Entonces, sí, porque yo fui con un palo Y yo es ocho, ¿eh? Yo agarro un palo cualquiera Por la huerta y pongo más revolver con ese palo Entonces, claro, luego quedé lleno de cortesinas y tal pues, ¿Qué voy a hacer? ¿A cuál le da algún aroma? ¿A madera? Ah, no, no, sí que Intenté de alguna vez echar ahí aroma pero nunca Cuela nada, tío No, es verdad, joder, un día agarré un folles de aloe vera Y piquéles bien, echéles para allá eh, No huele a nada Otro día compré esencia de manzana En, un, en una tienda por ahí eh, Un botín, cobrármela de Dios Encima por un fresquín de, de mierda Echelo allí, tampoco buena tío. Ah, lo próximo será intentar ponernos a hacer perfumes caseros para, ah, bueno, para sí. luego darle aroma a, nuestra, a nuestros jabones caseros y todo así. Ah, pues era no ocasión muy guapa, tío. Mira, el día, el día 30 fue en un mercadillo ahí en La Madreña y era una ocasión muy buena para llevar una, unas pastillines de estos. Vendes eso en un euro y que la gente flipa, porque vas a mirar a cualquier sitio. Misma a la tienda esta de, de Comercio Justo, la de la Rueda venden chabón y padre dios, no sé cuánto cuesta la, la pastillina de nada. Y hostia, pues llevaslo para allá por la madreña, que encima puedes ir de extranjero si no, y no pagues autónomos ni hostias, menos allí y, y, y joño, fastidio, lo, coño, esto de oro. Coño, todo. Claro. Que los pilla, <ríe> Ah, no, no pasa nada. No os preocupéis, hombre. Mira, de hecho, veis, eh, si miráis eh, aquí en la gente que está sintiéndolo, son dos conectados, uno somos nosotros mismos que nos autoconectamos y el otro y al policía, ya policía la efectivamente, la policía, la policía. un saludo, un saludo, sí, al policía. un saludo a la secreta. Sí, porque además mira que yo va tengo una cierta animadversión a, a esa profesión, ¿eh? Pero este que me bien ya, porque va, siénteme todos los hermanos. Oye, no un falta, ¿eh? No un falta una sola hermana a, a sentir la Y hombre, si no hice nada ya, yo creo que ya dijimos cosas. Yo cual ya, ya y tal. está. A lo mejor coño yo el gusto, sí, mira, Igual es el único que acabó aquí por casualidad. No, yo creo que por casualidad no, ¿eh? que dieron la orden. De fecho, para mi idea, que tampoco llegue. A ver, no sé ahora, después de tanto tiempo. Pero de mano, seguro que no tiene que hacer ninguna gracia. Tener que estar ahí, hora y pico, enchufado a, al ordenador, sintiendo eh, un uso vallar por la por la radio. Total, para pa decir una ilegalidad de vez en cuando, nomás. A ver, y es normal, ¿eh? porque te pones con un jabón Luego explosivos con jabón Va, tío, oye, que explota Va, Yo, que... yo absolutamente convencido Que el jabón explota, tío bueno. O sea, tú estudiarás lo que quieras Pero más que Taylor Turden no puedes saber El jabón, el jabón explota fijo joder. ¿Qué sí, fijo, joder Igual que el colacao que arde <risa> También, joder que, que, a, a, No, verás, vas a decir ahora Que el colacao no no, no arde, ¿no? Sí, sí, sí, sí, si, sale, jaja, si sale vale. en YouTube Es verdad Es verdad <risa> Science en YouTube Claro Science? tío, vamos a ver ¿eh? YouTube, es verdad claro, tío, que es Tiene verdad. más referencias en YouTube que en Science o claro. sea que... Es que YouTube sale de todo Entonces, lo que te quieras creer Te lo crees, porque sale todo ahí De todo, la cara claro. oculta de la luna Y, a y lo que ver. mola de internet, tío que, que, joder, hay, que, hay una que... cantidad de conspiranoias que Yo algunas me las creo, ¿eh? que igual son mentiras la... Pero otras... y, pff, y algunas ves. sí y algunas no La que creo, o sea, pis y De eso no me sacan ni Dios, y la de los retirianos que, que esa te la crees esa pero cien 100% tío pero o sea, eh, no me quiero no, la no, más mínima duda yo lo no tengo muy claro lo de los reptilianos. yo si sí pues, tío, tío claro igual me convences ¿eh? a, ver, a ver vamos a ver, a, ver. a ver no pero yo un razonamiento yo siempre cuando antes de conocer la la teoría ¿eh? de los reptilianos, yo veía las cosas que decían lo siguiente esto por la tele los políticos y tal Y les decís en eso que y dice pero ¿cómo es posible, tío? ¿Cómo es posible que una persona eh, te haya decidiendo esas cosas? Pero claro, yo cuando leí esto dije, hostia, pero claro, no son sí. personas, tío, entonces pero, es muy fácil. Yo, yo eh, es que encima de esto me enteré por un programa de aquí de la Cuca que se llama. ¿Sí? Eh, <risa> Desorden Mundial. Desorden de Mundial, mundial. Para los reptilianos, ah, no, no, no, Hablando de. No, no yo, yo pensaba que la gente hablaba así como. Lo que tú creías que era reptiliano, yo. yo pensé, o sea es lo que lo que dijeron ellos, no sé si me lo creo o no, todavía habrá que analizarlo, que había un, hay un proyecto que se llama MK Ultra Hostia. Y que es de control mental o la hostia. Ah, no, entonces, pues sí, sí, es o sea, verdad. ¿qué es verdad. Sobre eso? Tengo que mirar también lo de los reptilianos, a ver qué es lo que más me bueno, convence. para, eterno, para... Igual me mola más lo de los reptilianos. ¿eh? Que, aunque sea... La ultra está guay. Es muy interesante. Mola esa. Pues, a sí. ver, a ver. Habrá que investigar de las dos, a ver. La ¿eh? película acerca de ese tema del MK Ultra, la película... protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sater Island. ¿No? Sí. Hostia, pues tienen que buscar eso. A ver, ¿cómo es que posible Autopía, que una teoría? La serie está un poquito... Ah, de la de mola sí. más... Ma cierta mola manera, ma son... Son, son M.K. Ultra, el el, sí. el asesino, y luego la, la protagonista de las protagonistas. Sí, no, el, asesino, de ser MK Ultra. el asesino lo tienen... Sí. Es un poco parecido como el asesino de... Eh, de John Lennon fue, ¿no? Se decía que, ah, sí, que había tipo... sido... Sí, sí, Un sí, sí, joven sí, en plan de capturado por eso, por la CIA, metido para este proyecto explícitamente para convertirlos en meros autómatas, a través de unas movidas de, en plan de, de aislamiento sensorial y... Ah, pues guapamente, guapamente Luego dicen que te activan y tal Que te activen sí, eso, en el momento Para activarte con, una, con más palabras Ah, pues seguro que ejemplo, sí, a ver, seguro que sí Como como no Yo que soy un fan de la conspiranoia Que no yo me sí imagina qué, eso pues, wow. Tremendo, ¿eh? A mí me encanta, me encanta Yo, yo fijo, fijo que es verdad. verdad Que, que sí, verdad. tío, que me expliquen eh, que, que me expliquen muchas cosas Que nunca no tan explicáis por po la supuesta Ciencia es real, tío. tío Yo lo que creo, que la, la verdad, hay muchas cosas raras Que claro, que ahí la conspiranoia es como una explicación de, Hostia, ahora ya lo no entiendo, ¿por qué veía esta movida rara? Claro, tío Pero igual es una movida todavía más rara claro, <risa> a, ver, no sé. a saber Es que hay reptilianos y tal Igual es una movida más heavy todavía Que los reptilianos, y claro, no, por eso nos cuentan esa como una cortina de humo que se si crean no me... esto, una conspiración que se lo crea dentro de, de la teoría de los reptilianos <ríe> dentro de los reptilianos hay diferentes, diferentes opciones eh yo hay los que defienden que lleva una evolución de los dinosaurios Que los Hombre, dinosaurios la, la no extinguieron reina, La reina de Inglaterra es lo más parecido a un trilobite ¿Eh? Por ejemplo, por ejemplo De la reina de Inglaterra sí, oye, Precisamente dicen que es reptiliana Claro, ahí está para los que dicen eso, pero es los que dicen que no son una evolución de los dinosaurios Sino que son extraterrestres Como los de V Como la trama de V Pero un, un traje de piel humana Claro, claro, como, como, como Nube igual que Nube también V ¿Eh? ah, Eso también. ya no lo sé, tío Igual me gente Nada no sé igual sí eh ¿Qué sé yo sé ¿Sí? sí. puede ser guapamente hay una teoría que dicen que, que se alimentan de del dolor o sea del dolor sabe? humano y tal ah, bueno, por eso ver. son viene en relación a que a que haya gente que también piense que están en las más altas esferas de, de mando Y viendo cómo actúan, que, lo, que claro, claro. sus, sus, o sea, sus claro. acciones lo único que provocan es dolor humano, es como si estuvieran alimentándose de eso. Hostia. ves Eso explica muchas ¿Eso es? cosas, ¿ves? Eso es lo que mola, eso es lo que mola. Hostia, yo te, yo te, me sumo a tío. Yo, ya, lo de los reptilianos ya yo tenía claro que son reptiles. Claro, además es es lo que se des... alimentan de dolor, colega. Tú ves a esta vaya gente vaya en la televisión y dices, ¿por qué son tan hijos de puta? y, claro, va de, claro, y van de país, es que, es que la claro. claro. ahora lo entiendo, claro. claro lo entiendo todo. ¿Qué ¿Qué esa, dicen que es como una especie de sacrificio desde el que se alimentan, de, del dolor humano, de no sé. Pues wow, es que, vaya, vaya, como, ahí está, en la cosmolina No, como manera de verlo, tío. claro. Yo ya quedé tranquilo cuando, cuando descubrí lo de que eran reptiles y he yo, bueno, pues para menos mal que tomes estas decisiones, porque oye, son reptiles, y es como si tú Ellos pises un grandes, insecto, pero... tío, pues oye, y ser un cabrón, porque no tienes por qué pisar un insecto, pero bueno, si lo pisas tampoco pasa nada, y yo decía, bueno, pues los reptileros, oye, igual hay reptileros por ahí que viven de puta madre y hacen sus cosas, pero tampoco andan jodiendo a la gente, pero la mayoría, pues sí, como pues, los de ¿no? Va sí tío, había Ojo, de todo. Ratón, ¿eh? Oye, ¿no vos acordáis que no salían que había una resistencia no sé qué y claro, tal de, es que la de quinta columna, no? Claro, de, de que no, no. era de lagartos pero no a no os gustaba. <risas> No, pero ese ya era humano, pero había otros ahí que llenan lagartos, pero que... Ah, ah, pero que sí, sí. Que claro, yo, no sí. os acordáis, es que yo acuerdo mal, sí, sí, ¿eh? Pero porque... sí, sí, sí. <risa> sí, oh, o sea, sí, había sí. Uno que se hizo la moza de uno, de... era medio sí. protagonista y fue la moza y tuvieron un fío. Ahí no, que verde, es verdad, y tal, que ¿eh? tuvieron un híbrido. Es que, verdad, y es verdad. Ya, ya estaba buena con, con la piel ahí y tal. Sí, escogió, pero que... escogió una buena piel ahí, estaba. <risa> pero buena cachorra, pues claro, la piel, ¿no? Claro, o sea, la piel nunca, no importa. ¿Sabes pero... lo que me llamaba mucho la atención de V? yo no sé si a ver qué pensáis vosotros tío yo pasábamos una cosa tío que yo veía por ejemplo que, que oye pues es normal tío tú un paisano cualquiera ves un un yagartón de esos y va tira para atrás no te apetece tirátelo ni tal pero al revés sí tío ellos follaban entre ellos y, pero ya era muy curioso porque follaban entre ellos pero sin quitarse la piel y o sea, luego también fue con, con gente de aquí tío con terrestres y digo vaya movida no vaya viciosos tío porque más desinhibidos, joder descarado tío esto oye como lo que lo que lo que dicen lo que decían los bi todavía estoy poco que, que incluso siendo tolerantes o sea yo acepto lo de los homosexuales Pero lo, lo, los bisexuales ya es un vicio, me gusta todo. Pues es igual, tío, es un puro vicio, Son ¿Sí? un puro vicio. Gusten los lagartos, gusten los paisanos, gusten ellos todo. ¿Y es tremendo. Yo me llamo son mucho la atención, ¿eh? Pero yo como si, por ejemplo... No, tío, yo, si, yo que, que sigo con mis movidas. Yo, yo nunca lo pensé, pero sí, es cierto. Hostia, es que, <risa> si que no Joder. Sí, sí. Mira, yo, por ejemplo, que soy muy aficionado a la... literatura fantástica, la época fantástica y tal, llamóme siempre la atención el por qué los orcos violan a las mujeres humanas porque, joder, un paisano un orco, una orca eh, eh, tampoco tiene ganes, pero ellos sí mi vecino, que entre ellos oye, pues también procrearán, porque para eso para eso, oye, pues hay orcos si hay orcas bueno, el señor de los anillos no nacían como del barro no sé qué hostias de... era, pero, pero porque el Tolkien era un poco mojegato, tío, porque era, era, <risas> a ver, ingeniería genética <risas> <risas> <risas> no, pero bueno que, que sí, que me llama la atención en muchos que son así más realistas que son como el señor de los anillos, pero que los personajes cagan y follan y estas cosas, que fue a todo el mundo Y que, eh, sí, los, los seres espantosos estos, orcos, tal, follen a violen a mujeres humanas, pero al revés no pasa, ¿eh? Yo no sé si... Je, eh, ¿Cómo se dice este concepto de de, de egocentrismo humano? ¿Cómo? Antropocentrismo. Antropocentrismo, igual y eso. No sé, pienso yo, ¿eh? No sé, yo nunca lo había pensado tampoco. Ah, pues son cosas que hay que pensar para comprender el mundo. <risa> si no, no, pero no... otra movida también, de que hablas a los reptilianos, y, ¿Eh? y, y volviéndote, yo qué sé, a las mitologías, a las... como los génesis y de explicaciones que dan para la creación del mundo, de culturas de, en sitios muy distintos y tal, siempre se habla de reptiles y de serpientes, en muchos casos dragones, que no dejan de ser reptiles también. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Tal, eso es y, verdad. Y, y, no sé... Es pero. significativo Hombre, pero, a ver, también eh, Yo, por ejemplo, un libro que leí Que me gustó mucho Y que mitifica y desmitifica Un poco de cada con lo que me gusta todavía más Porque se ve que no llega un fanático Y es el del péndulo de Foucault De, Ay, de Humberto no, no. Eco Y es un una gran novela Yo, personalmente, oye, recomiendo eh, Lo que pasa con Humberto Eco Y es que he dicho por él mismo él Cada vez que escribe una novela Le está en primeras páginas, son un coñazo A propósito, para que el que realmente interese, llegue a la 101 Y luego aparte de eso fascinantes Con esta pasa un poco lo mismo Al principio y a mí porque me gusta ¿eh? Entonces a mí, prestó Pero pero la verdad que a, a mucha gente Que lo recomendé y lo presté Devolviérmelo en tal Porque porque por lo visto y es infumable el, el, el principio Pues hice una cosa muy interesante Porque había un, uno de los personajes Que hacía una reflexión parecida a la tuya De por qué la serpiente aparecen toles culturas en toles tal como como un símbolo de tal y, y explicaba y la moza decía pero tú no te das cuenta que las primeras culturas para aprender del que sabía ponías en círculo obviamente, para ser en un medio sí, y que ya es más fácil representar un círculo con una serpiente enrollada que con un hipopótamo enrollado, por eso la serpiente aparece en más culturas que el hipopótamo y era una explicación racionalista Que no, sí, bueno, sí. que no digo que sea en mayor o en peor, de hecho ya es bastante peor que la de los reptilianos, pero bueno, oye, en fin, cabún sabrá ¿eh? lo que lo cree, que, lo que deja de creer, ¿eh? Tampoco, yo me, yo oye. Creo que está, eso está menos fundado que eso, que es cualquier texto antiguo, misma la Biblia, o, o yo qué sé, las cosmogonías de, de los pueblos de Mesoamérica y de. ...incas y aztecas, o sea, los, los dioses que tienen son serpientes... ...sí, eso es verdad, ¿eh? eso es verdad que la serpiente aparece en, en dos partes... ...y también, yo yo que soy muy aficionado a los dragones... ¿eh? una ...va a ser una, que... ser una serpiente que vuela... ...exactamente, viene a ser una serpiente... ...y yo muy curioso cómo en, en todas las culturas no cristianas... Eh, ...no semíticas, el dragón suele ser benéfico... Sí, y, pero... ...y al llegar el, el cristianismo... Eh, como que transformó eh, identificó al dragón con co el demonio y en la escultura semítica es el el o, o donde colonizaron los semitas el dragón consiguieron un facelo malo digamos cuando ya era bueno pasa como con pasa con el culebre aquí el culebre y un, un bicho malo tío todos les yendes de, de culebres son de un cabrón que venía que comía gente que comía el ganado que tal y, y, y, la, y la cantidad de películas de Disney que dicen que los dragones son malos eh y Disney siempre que hace algo chungo todas sinilo chungo conspiranoia o sea no no Disney es muy chungo ojo oh, oh, no, Disney es una como una propaganda capitalista tremenda según dicen los conspiranoicos ¿eh? yo a mí se gustando, me gustando no el yo veo ahí va a decir veo monstruos la de monstruos es Disney yo. Sí, de monstruos y de Disney Pues, pues monstruos me mola mucho <ríe> Me he hecho unas risas tremendas Pero, pero ahora es Pixar ya, ¿no? Es, Creo que ya sí, que, que ya, ya, se separaron, claro, sí. ya se separaron Disney no es lo que sigue haciendo Ah, pero la de Wall-E no y de Disney Esa del... del, robot. La del robot Que reciclaba basura que sí, que sí que también está bien, va, pues, va bien ¿eh? Yo, a Sí, eso sí. me mola, tío, me gustó ¿eh? <ríe> O sea, pues casi todo lo contrario, porque, parece pues que son los de, los de la nave, son los gordinflas ahí, los que están alienados y, y va este a descubrillos la verdad y... Y como que hay un en, una entidad por encima de ellos que ya es lo que ellos quieren mantener en, en, en, la, en la ignorancia y ellos descubren la verdad y vuelven a la Tierra y, bueno, estos móviles ¿no? Típicos. <risa> Cambian cambia el mensaje, sí, desde que se digitalizó ahí 100%. Va a ser eso. Igual va a ah, ser eso, igual va a ser eso. Lo, ¿no? lo clásico, la de todo esto, es así un, un mensaje un poco... ¿Y bueno, cuál ya era la que salía uno? El, que el mal huyera igual que... Una de, de muchos animados, tío Que el malu hiera igual que el Che Guevara No, no sé si hiera o que hiera, tío O igual no Me estoy creando el, el, Donde el malu hiera igual que el Che Guevara Allí en, en la de 2013 en los Los Ángeles Pero hay másitos yo, yo vi muchos malos que parecían el Che Guevara, tío En, en pelis para... En... Ah, yo vi una serie de muchos animados Que no me acuerdo cómo se llamaba Que también salió un malu Que era clavado al Che Guevara, tío Con barba y con boina y tal Sí, sí, igualito, igualito. Nah, sería malo el Che Guevara, entonces. Nah, el Che Guevara sí, sería no. malo, tío. Lo dicen los dibujos a mi madre. Va. Oye, tengo entendido que los maricas no pueden poco ¿eh? No sé si es verdad y mentira. Pero bueno, oye, no, va. Pro propaganda todo. Propaganda. <risa> sí. yo, yo me acuerdo de pequeño, bueno, me los pasa a todos. Y yo crecí creyendo que, que los USA, los sí. Estados Unidos, eran eran los buenos, joder, los rusos y, y todos no, los no, machos era, Eran tío, malos. Oye, igual. Llegaban a Honduras en helicópteros que iban a salvar a gente o rescataban a alguien. Eran todos malos menos ellos. Y al final te das cuenta que es totalmente todo lo contrario, chaval. La cantidad de miles de millones de dólares gastados en propaganda para decir que son buenos, para hacer todo lo contrario, ¿no? Yo creo que hasta los 15, tío. Nunca hay de la burra en ese sentido. Joder, pues los yankees, guays, ¿no? Además, yo encima cuando tenía 13, 14 años que me... hola Bueno, ahora que te tengo aquí, aprovecho, tío. Hola, me voy en el rap de aquella, que era un cutre de narices. Joder, de yo, yo no sé, todo el mundo me dice yo no soy rapero ni nada, joder. No, pero pones música rap, tío. Está mal, joder. joder, joder, joder, joder. joder Vamos a ver. Uy, o, que, o vas a decirme que no. O sea, sí, de, sí, sí. todos los hermanos vienes aquí y tal y no, no, o sea, a mí eso no me gusta. Oh, yo, no, no soy, yo, si me, me mola, joder. No, bueno. pero joder. Bueno, tío, pues eso. Y, y va, como venía todo de Estados Unidos, decía, ah wow, qué guay. Como mucho... Eh, me molaba el, el tema un poco rebelde y tal porque lo que venía allí era de negros que también eran rebeldes allí pero no dejaban de ser yanquis porque hay una cosa que también siempre me llamó la atención allí por por, por rebeldes que sean y antisistema que es una palabra muy de moda ahora siguen siendo sobre todo por encima de todo estadounidenses eso llama mucho la atención tío ver, yo qué sé, pues acuérdome de, de de alguna banda que sentía yo de aquella tío o oh, de A es momento. es verdad, a me estoy acordando de una entrevista que leí con este en, en en alguna revista y tal Donde, pese a estar despotricando continuamente contra el sistema, contra la policía, contra el tal, luego había un momento que, que también soltamos no sé qué patriotada americana y tal, porque ante todo somos americanos y no sé qué. No se tío, que no lo, lo, lo tiene muy metido, sí, ¿eh? sí, sí, sí, sí rollo millón, ese, tío, la banderita en el jardín ahí delante, tal, que se note que son. como en Bilbao la gente de la Sí, Igual. <ríe> parecido, parecido, tío. Sí, sí, como. ¿eh? Yo, ¿sabes con quién me comparaba? Tengo un, tengo un colega. ...que fue una vez a, a Estados Unidos... Eh, ...y con, el, con la pretensión de meterse en los barrios más chungos, tío... ...y conocer a gente de por allí... ...porque el al tío le molaba mucho la movida esta... ...no sé cómo llamarlo... ...underground o tal... ...y fue para allá y vino... ...vino quemadísimo, tío... ...porque decía... ...no hay nada peor que los negros... ...y el tío Nuñera resiste, ni mucho menos... ...pero decía, mira tío, vas a Estados Unidos... ...te metes en cualquier gueto... y lo que hay son tipos ahí que si pueden poner más oro que el de al lado se ponen más oro que el de al lado y entre ellos se llaman agro de mierda y tal, no sé qué, son asquerosos son los peores del mundo, que se jodan y tal que los aplasten a todos <risa> pero bueno tío, tampoco yo empatando. ¿cómo que no? joder, yo pensaba que iba a llegar allí, que iba a topar gente que, que estaban realmente a la contra, que no sé qué, y la mierda están ahí porque no pueden estar en el otro lado les gustaría estar en el otro lado, si pudieran y, no sé qué, y tal, y no que malísimo Pero eso Bien. que nos cuenta que se electa, ¿no? Hay como una como un cambio y tal de grupos. De como empezó el, el movimiento hip hop, que era mucho más político, luego acabó llegando un rollo de gangster de. Sí, de sí, algo así, ¿no? Que como se, hubo, hubo unos con movimientos así bastante claros del tema este de. Bueno, con el rollo Marco Next, todo el, el, sí. el retorno a África y todo eso. Hubo movimientos así de. Sí, refiero con panteras negras, pero tampoco y tal. tan político y, y como intentando reconocer, reconocer sus raíces pero también estaba el tema este de gangsta de quién lleva la cadena más grande de oro, hasta los Cartieres, pinos los sí. grills que los pones así en, sí. para vacilar ¿no? como encima a veces pero las fundas, esas de las fundas esas grabadas oh, con joder. el del dólar y tal, sonriendo los videoclips y <risa> anillos, tal, coches putas, tal, o tío, mover, champán tío. cristal y es curioso tío porque aquí yo creo que pasó exactamente al revés Porque yo acuérdame eso, cuando yo tenía 13 años, lo que sentía quitando así alguno un poco más, como un poco más de coco. Había unos tipos que se llamaban El Kings, que solo grabaron dos temas, tío, y, bueno, eso sí, molaba. Pero la gran mayoría eran como, sí, vale, hacemos esta música porque está de moda y chachi, guay, tal, pero letras vacías, tío, que tampoco decían nada más allá de qué chulo soy, qué guay, qué no sé qué. Y luego con el tiempo, yo creo que fueron saliendo cosas. Ahí ya, ya tuvimos perdido, porque ya dejé de, de seguirlo. Interésame por otras músicas y tal. Pero sí que salieron mandes que, joder, son incluso. Es que ya ahora, tío, hay muchos que dicen, joder, que tienen letras mucho más comprometidas. Yo creo, de que ya, que va, tío? Pero, y y bueno, yo creo que con la música, como con todo, ¿no? La música es un. Eh, hay... músicos dentro de cada... O sea, hay muchos tipos de personas distintas claro. haciendo muchos tipos de música distinta Lo ves en el reggae. está el, Hay desde el reggae más gangsta también, de mm -hmm. vacilar, de hablar de tal, ah, no sé, hay, hay reggae que es súper racista, creo que no sé qué. Lo hay que es súper suave, lo hay que es muy de amor, religioso, otro suave. Es, o sea, eh, hay mucha variedad como en todo. Lo que pasa es no, que no puedes decir, oye, esta gente en Brooklyn son así, ¿no? En Brooklyn... Yeah. El vecino del primero es de una forma, el del segundo de otra forma el del tercero de otra. Y luego pasas a ir al siguiente portal y lo mismo. Pues en la música sí, igual y cada uno hace. Ya, ahora lo que te llame más atención o lo, lo que se haga más en la tele ya. es una cosa. O sea, Sabéis también, también lo que pasa. Yo después aficionéme más así al punk y tal, que me sigue molando bastante. Y claro, ahí veis que había más. Dentro de lo que cabe también hay mucha variedad, pero hay mucha más uniformidad, tío. La variedad y dentro de. hay una rama y dentro de esa rama pues digamos que sí hay bifurcaciones y tal pero que van todos por ahí y entonces claro. yo, yo, yo lo que vi también en el punk que la gente te es muy talibán eh, el punk como alguien que diga una cosa que no se tiene que decir o una palabra ya bueno es que este va de no sé qué o esa política o va de porque dijo no sé qué en esta, en la canción número 7 dijo no sé qué tal sí, no los lo, lo encasillan es una música muy encasillada también eh, es verdad, claro, verdad que es crítico también depende de quién lo faiga ¿eh? porque bien también, soy... también Sí, hay gente que se le permiten cosas sí, está, pero está, está. No, está. Es que dijo no sé qué Entonces, Entonces es no sé cuánto A mí me gustaban mucho los tío Y ahora présteme mucho Unos que se llamen Los andacaris muertos Básicamente porque Les pasa eso Que, que los demás Como ellos se claven con los Además se claven mucho con Con, con el punk, tío, con el movimiento punk y se ríen de ello y tal, y entonces eh, generaron una serie de odios por ahí que a mí me gusta metido precisamente por eso, porque porque son, son anti todo. Eso sí que son de verdad anti todo. Pues tío. ten cuidado que igual, igual te estás creando enemigos ahora, eh. Nah, no, no pasa nada, y eso ambiguo desde ahí muchos años. ¿No me suena el movimiento este de los amigos? Mi puta idea, tío. Pues pues sí, ¿me explicas? Sí, oh, sí, hubo. Eh, yo, bueno, como pasé por muchos por muchas etapas diferentes en mi vida falé ahora mismo de mis tiempos de rapero, pero también tendría que hablar de mis tiempos de, de skinhead y cuando yo era skinhead eh, bueno pues cada uno iba a su bola ¿no? Eh, había skinheads comunistas, anarquistas había los que pasaban un poco de todo y tal y bueno, la historia y que no pasaba nada con su bola eh, yo después ya se me pasó a la venada esa y tal Y, y cuando volví a topar a, a gente de Simundillo y tal, explicándomelo el tema de los ambigos. me tú ahora tienes que llevar parches y chapas que te, que te identifiquen claramente. Porque si no te identifiques claramente como antirracista, posiblemente llegues que seas un ambiguo. Y un ambiguo, oye, todavía peor que un nazi. Y había mucha peña, tío. Aquí por lo visto había muchos procesiones que te iban a la casa del ambiguo. Entonces yo <ríe> conocí gente a la que dieron palices, que digo, oye, pero este es ambiguo, este es ambiguo, o sea, y era como el que se desviase un milímetro de, de la norma y era ambiguo y entonces iban a por el ambiguo, tío, era una cosa muy muy curiosa. Sí, yo la verdad es que nunca lo he entendido el tema ese, tal, pero, pero es al, al, al final son otro, son otro tipo de odios si y la gente aprovecha eso, pues está. no pues sé sí. sí, sí, posiblemente, posiblemente, tío, no sé Se aprovecha, es que este no sé qué es que sí, es que sí, sí, y, sí, sí ¿no? Una forma de mover a gente para nada Sí, y además la cuestión ya es que si es un poco de De toca-pelotas o de crítico Incluso dentro del movimiento Pues ya automáticamente los tipos estos Te etiquetaban de nazi Da igual lo que fuera Todo lo que les gustara ya era nazi Y entonces le pegaban por nazi, por amigo Ah, los ya. movimientos de masa son malos Aunque sean en proporciones sí, sí, sí, muy sí, sí. pequeñas siempre. No, no, tienes sí, toda la razón, tío Tienes toda la razón Yo la verdad que con los años Fui faciéndome individualista en el buen sentido de la palabra sí, sí. Y me Individualista en el sentido de Joder, de que lo más importante es el individuo, tío Es que cualquier revolución sí. se, se crea desde el propio individuo Si no, vamos joder, pues, sí. tú tienes que seguir a alguien para hacer... no, no, no. Efectivamente, tío que ir de, desde, desde dentro de uno, de cada uno Si no, chungo yo eso, la verdad, que pienso eh, hace mucho tiempo, tío. Que no hay no hay más revolución que la revolución individual, tío. Y una gran revolución, como mucho, será la suma de las revoluciones de, de mucha gente, tío. Que se junte mucha gente que ya te... Joder, que ya te han revolucionado a sí mismo. Que ya entiende las cosas de otra manera. Que ya intenta hacer las cosas de otra manera. Pienso sí, yo que, sí. que tiene que ser así, tío. Mm. Que no hay manera. Seguir a un líder... Eh, Pues qué quieres que te diga, para mi idea que, que va el que val poco, bueno, poco Había una canción del verano que decía Follow the leader. <risa> ah, sí, de verdad, tío. Yo lo he sospecho sí, muchas veces, a ver más, sospechosa no? a no, no, Un gran ¿eh? <risa> sí, sí, te lo metes en la cabeza, ¿no? Entonces, entonces botas a Znara No, no, de verdad... El, se eh, se cae ultra. Se eh, no, ultra. <risa> <risa> El follow de líder para bailar está bien pero pero para lo demás ¿no? bueno, detrás de un líder ahí siempre hay gente sin criterio y tal no joder hay que tener criterio hay que tener cada uno ¿no? Sí, no. Sí, sí. que no diga joder es que no es que yo lo que diga no no te fíes de nada joder fíjate de lo que tú ves y igual <risa> se has equivocado y, pero seguro que vas a aprender si te equivocas por ti mismo ¿no? pero eh, si sigues a, al, al líder eh, pues tú mira follow de líder viste una película tío de, de John Carpenter que es un director que me mola mucho, tío. es De segunda, ¿eh? La de Están Vivos. se sí, la puse en el programa yo. Eh, la puse tú también, joder. Yo, yo mira que en mi programa nunca, casi nunca pongo nada de cine y, y puse autos, tío, de esa peli porque la verdad que, que mola mucho. Precisamente era eso, tío. Un tipo que descubría, encontraba unos gafes, se ponía los gafes y veía lo que de verdad... Eh, por ejemplo, yo qué sé, tú estás viendo... Un programa en la tele normal y corriente El tipo ponía las gafes Y veía que había un tipo en la tele diciendo eh, trabaja no te o tal Y veía un mogollón De carteles publicitarios Que decían daban ese tipo de, de mensaje Y tal, la verdad es que ya era tremendo no, el, el cartel era eh, el, el otro día en carnaval Había un colega disfrazado de eso Lo que pasa es que yo, que yo? ¿Toma el disfraz Y hostia, pero claro, pegó unas pegatinas Que ponía duerme ocho horas, trabaja ocho horas... <risa> bueno, ...bueno, eso es un poco atrello también... Lo me, dio, ...me dio un dólar ahí que estaba todo con la con las calaveras y tal... no consume qué bueno, tío. y tal, todo guardado el dólar... ...joder, tío. qué guay, chaval... ...y, yo, es que, y me la recordó, no joder, la película, tío... Carpenter, Carpenter, ...no me sabía el nombre... ...pues sí, joder, que sí que la vi... Sí, sí. ...carpenter, están vivos, tío... ...carpenter, la verdad que hay un tío de estos, hay serie B, tío... ...yo creo que nunca ha visto así una película ahí, cara y tal... Pero oye de estos que, que enganche, tío, no sé... Se sí, me mola mucho Carpenter. A mí me gusta mucho, tío. Tiene ahí, joder, las de Plisken y Serpiente, que son para mí... Eh, yo yo la película, es la verdad, que, que, que creo que está muy bien la idea, pero podría haberla hecho mejor, ¿eh? también ¿Cuál? Eh? ¿Están vivos? Sí. Nada, ah, lo que pasa es que el tío siempre hizo pelis con cuatro duros, ¿eh? Sí, pues, Carpenter sí, nunca hizo bueno, grandes producciones. Sí, bueno, Bueno, claro, es que cuando me lo comentó lo, me lo tono ahí... Hostia, oh, un peliculón... Me esperaba ahí algo más de... No, claro, está bien, pero... Claro, ya digo... cutrilla en cuanto a medios, lo que pasa que, oye, tiene un mensaje de fondo que yo que prestoso. Tío, claro, y pone sea... eso mismo de que la, la gente, o sea, las clases dominantes son de otra especie. Eh, efectivamente, efectivamente, viene a ser el mismo tema. Carpenter no se te voy a poner los de reptilianos, pues, pues oye, yo qué sé, sus restricciones tendría, tendría miedo que pegar en un tiro, tal, pero pues, podrían ser reptilianos tranquilamente. Joder, oye... Bueno, bueno. ¿Eh? son diferentes maneras de expresar lo mismo ¿eh? reptiles calaveres qué más extraterrestres bueno sí, al, al final todo llega la respuesta como decir, por qué cojones serán tan hijo putas Esto eh, por qué será ¿Sí? algo tiene que ser ¡Oh, hostia, claro, si te pones unas gafas lo ves por qué <risa> puede haber muchas explicaciones igual Esto podría haber... Oye, igual no será que somos demasiado buenos ¿eh? y no queremos creer queremos negarnos a creer que personas puedan hacer lo que faen Que queramos creer que no son personas, tío, que es imposible y, que, que sean personas es que lo mejor, es que dicen no, es que la, la avaricia, es que cuanto más quieres, más sí, quieres, que, más quieres sí. no, pero es que eh, hay cosas que están por encima de o sea, ver morir a, a gente o, pues tío, es, que yo, es por tu culpa directamente, o, o, o ver gente sufrir oye, claro. yo tengo, tengo no, vistos documentales, tío de, de los mercados de, de futuros de alimentos en los que Bueno, pues se negocia con producciones futuras de, de alimentos. Se negocia a la alta o a la baja lo que más beneficio dé. Y hay decisiones que consisten en que un tipo en una sala levante el brazo y diga compro o vendo, que pueden condenar a, a morrer de fame a miles de personas, tío. Yo, me, yo es que llegué, cuesta cuestame trabajo creer que ese tío que está ahí. que sea una persona, no puede ser una persona, tiene que ser un reptil, tío, y que soy incapaz de, de pensar que una persona pueda decir, pues por esto que yo estoy haciendo, ¿eh? Yo voy a ganar millones, pero ya que otros tantos millones de personas van a morrer de fame poco a poco, tío, porque yo decidí que, que la collecha de trigo de, del año 2017, que va a haber en, qué sé yo, ¿sabes dónde? en Laos, pues yo compréla o vendíla o... O tiré a la baja, o tirar a la alta, para especular, para luego vender el de otro lado a más precio y tal, que no van a poder comprar las personas y que todos van a morrer. Pero a mí dame igual, y además van a morrer de fame, no hay que muerran, porque todavía sería hasta casi más piadoso decir, voy a tirar una bomba nuclear, y van a morrer todos de ahí de golpe, no pasa nada. No, no, van a morrer de fame, poco a poco. Y eso, oye, por la decisión de una persona... De una persona, bueno, en es pocas familias Estos documentales que yo vi y, eh, reptil, ¿no? Un reptil Tiene que son un tío, pues, si no es imposible <risa> Personalmente <risa> pienso que es imposible Igual que somos demasiado buenos y tío, No sé, ¿cómo puede haber gente tan malo, tío? ¿no? Luego otra opción no puede haber también tal Que, que sea, no sé, que O sea, llega la gente que, por lo menos Lo que se ve, la gente que que, bueno, los que más dinero tienen... ...llega un momento que tienen tanto dinero... ...que el dinero no es ninguna necesidad para ellos... Ni, ...ni se tienen por qué... ...preocupar en ganar más dinero... ...y tienen otras necesidades... ...y se distraen cosas distintas... ...y a veces, no sé, piensan que... ...parece que están jugando como a un juego de, de ordenador... Con, ...con la población, es lo que dice Abel, ¿no? Sí. Si toco este botón, pues bueno, esta peña se me va a morir... ...parece Roma Total War... ...pero con muñecos de verdad y tal... Joder. ...como si estuvieran en un juego... Sí sí tienes razón yo a veces también lo pienso ¿eh? que están tan tan separados del mundo que yo creo que a lo mejor no son ni siquiera conscientes de, de, de lo que de lo que están haciendo y otra otra de las ideas que tengo yo creo que para negarme que sería sea posible que existan personas es como así. como si fuera no sé como si fuera un pastor que hace cosas con el ganado pues no si que... estuvieran en otro en otro nivel de la pirámide Yo creo que ni Alimenticia eso, y tal. Y este... No, Yo... no, no digo eso. Digo estos, este tipo ya, de ya, ya. gente y tal. Que, que eso, como si tú fueras su ganado. Sí, pero mira, fíjate. Que fuera tío. a jugar con eso y tal. Y... Mira que ni eso, tío. Porque. Eh... A ver, tú conoces a gente que tiene ganado. Nadie que tiene ganado trata trataría así. a su ganado como, como traten esta, esta gente no. a las personas, tío. Ah, pero es que ellos también sacan beneficio. No, claro. No lo tratan como tú tratarías a tu ganado. Pero porque esta gente realmente de lo que. ...saca provechos de hacer exactamente lo contrario... ...a lo que harías tú con tu ganado de tratarlo bien... ellos sacan provecho de, de hacer el mal a los demás... Y y, ya, ...y y es que llega un momento en plan de que... ...esa gente no son... ...es eso, que no son como tú y como yo... ...y que su vida llega a tal punto que únicamente... ...cuando ya tienen completamente sus necesidades cubiertas... En, ...de manera económica da igual... ...porque su vida simplemente gira en torno de la codicia... ...de, de seguir amasando más y más y más dinero... A unas sabiendas de que ya llega un punto que es imposible ha, haciéndolas, yo qué sé, las mayores estrellas ciudades que nos podamos imaginar y que pueden ser tremendamente costosas, que ni con esas van a van a acabar sin dinero, van a seguir teniendo más y más y más. y más ya tío, ya, ya, ¿Sabéis un, un libro que leí una vez, y que digo yo, coño, la explicación del capitalismo en ese sentido de amasar por amasar por amasar, Y lo dije muchas veces en, en antena, tío. El de Gomorra, de Sabiano, no sé si lo leíste. ¿sabes? Yo vi la película. Yo la peli no la vi, pero bueno, me imagino que era por el mismo día. Que te explicaba precisamente eso, tío. Cómo había eh, líderes de, de la mafia, que, que a lo mejor para que ah, no de los, los pillaran. Efectivamente. ¿no? Ah, sí, vale. Que igual vivían en un chamizo en medio del monte, tenían que pasar años escondidos para que no los matasen. Pero ellos seguían desde allí, con un teléfono móvil, moviendo los negocios, y a lo mejor ellos mataban torturando, mataban a la mujer, a los hijos, a te... ellos seguían allí... No, nah, pero si ves eso, un gomorra que... Todos son los Waltries, en plan de... Viven en, ese, en los sitios donde viven, por lo menos lo ves en la película, que son, o sea, son unos sitios de mierda. Eh, eh, efectivamente. Son unos sitios de puta mierda, de una miseria tremenda, que van, no sé, sea, es que van en plan de... Hasta mal, no sé, como mal vestidos. Como que de, como que no en realidad no tienen todo ese dinero que, que viven y viven en esa puta mierda. Ya, ya te pues, digo, había una cosa en el libro, no sé si la peli lo, lo comenta también, Eh, en el que falaba de cómo, cómo la mafia gestionaba los residuos tóxicos ah, ¿sí? y en vez de llevarlos a un vertedero para ganar más perros lo que hacían ya era enterrarlos en el, propio, en el propio jardín Sí, en plan aquel salía en la película de, pero, pero, de aquel que arruinaba... El, de... eso, eso es un caso eh, puntual, pero bueno, en el, la mafia siempre se mete en todas las necesidades claro, básicas claro. de o sea, basura... Agua, lo estamos viendo en cualquier ayuntamiento, sí, bueno, tal, sí. se privatiza el agua, tal, no. es otra forma de llamarlo, una, una, algo que dan pasta, algo que es rentable, se vende para que lo gestione otra empresa, que, sí, que sí. lo que le cuesta lo cubre en tres o cuatro años, coño, que me lo den a mí. Ya te digo, tío. Es que hay muchos, hay hasta... muchos tipos de prácticas mafiosas, no te tienes por qué llamar la camorra ni te la, tienes que llamar la, la, la basura, eh, ahora quieren hacerlo con sanidad, y... Eh, ¿sí? El, o sea, el agua, la el electricidad Todo todo eso que es que son cosas que tú todos los días tienes que gastar Gasolina y tal ahí, si, si, ahí siempre está la mafia Y luego pasamos a otras cosas que el, eh, La droga y todo eso también Cosas que la gente va a gastar dinero siempre en esas cosas eh, el, La gente eh, O sea, el pan en un momento dado Un día no compras pan, otro día tampoco es pan, Pero el agua y la luz todos los días Y la basura todos los días hay que pagarlo No, no las cojones. necesidades básicas están muy eso están muy pues, corruptas y muy sí, pues todo. ahí normalmente no, el eh, 99% de las veces está la mafia siempre metida llámalo camorra o llámalo Eh, a lo he dicho. De, de Lorena, <risas> <rosa, de la risas> la... bueno, lo Cuando, cuando, cuando, cuando eh, ponga el incinerador, uh... al fin y al cabo, va a ser parecido a esto que decíamos de enterrar los residuos tóxicos no, eh, estir, a la veracasa. Llamas de otra forma. En vez de enterrar en sí, sí, ese jardín, joder, sí, entierran un kilómetro más allá en otro jardín. Lo llamas de otra forma y ya está. unos eso, tío, ni eso. Y es que a mí yo lo que me llamaba la atención de estos tipos, no sé. Y a ver, los lo de los mismos que están decidiendo Poner esa incineradora, macroincineradora En serín, van a respirar la mierda Que salga de ella Lo que pasa es que ganarán perros, tío sí, es... claro, pues Comenzarán a todo el mundo que yo, bueno ¿Y una un pedazo de incineradora de su puta madre Ah, bueno, claro, claro, para, para. no, no paran de vendernos Que llegue la solución decir, metir unos pedos que huelen más rico, mira, huele A ver, por favor mira. Pues es que la incineradora creo que de hecho Porque, que ya funciona. Sí, porque creo que en plan de que el cementerio, o sea, el vertedero de Cogersa que ya cumplió lo de los años de que los mm -hmm. podías estar explotando, lo tienen lo tienen completamente lleno. Sí, eso. De hecho, por eso tienen la incineradora, porque están quemando un mogollón de los residuos, como tienen el vertedero ahí lleno. Joder. Y en plan de todavía claro no saben a a dónde lo van a a llevar. Bueno aquí porque, claro, tampoco puedes estar vendiendo eternamente tus residuos porque claro te la movida allí, ¿por qué no? Yo llegué que hay un tema que joder, que tengo muy tratado y tal. Con el tema de los residuos, que yo lo... yo el verdadero problema, yo creo que que tiene la que tiene la, a la, la naturaleza, la ecología y tal, que todo lo demás va después, que, que lo realmente Lo realmente peligroso y, y, y que está que ahí, que hay un problema cuciente. Y el tema de la gestión de residuos. Yo, mira, voy a decir pues una cosa. Claro, no todo el mundo tiene la posible esta. Pero yo, desde que me dedico a compostar, increíble, tío. No tiras casi nada. Lo que tiras, ya, eh, lo que lo que, ya, lo que te ha puesto ahí por la esquizofrenia de, de decirte si te vendo tal cosa, tienes que... Si, si quieres vender tal cosa tienen que ir envuelta en un cacho plástico eh, Luego es ese cacho plástico metido en una caja es, es una cosa que me doy cuenta de, Yo tengo También, un cubo, eh. no se llama compostar okay, Yo meto todo lo que claro, yo claro, Orgánico sí, sí. para que vaya y, saliendo los abono y se deshaga. Y no, en, el, en, el, en la huerta, entérralo para ahí, hago un fraco poco, y lo bueno. de aquí, mañana aquí, o, o tal, depende. Pero todo lo que es orgánico. Y es verdad que lo que lleno de basura, el, el cubo de basura, es todo de lo que... todo de, eso, tío. Y el envase de la leche que no sé qué, pero el envase que envuelve el envase y el, claro, plástico, claro. ¿Y en y el plástico que envuelve el envase de cartón. O sea, Ay, uno tapó tapón tal y todo mezclado y, y luego, claro... Cosas, Y luego si te fijas si, si quieres ir un poco más allá Luego está la tinta Luego está el bicho Que lleve de plástico El taponín luego te... sí, Efectivamente La puta que lo pues Se podría hacer más fácil todo Joder, muy ¿no? Qué? Podría o sea, ser muy fácil Más fácil, pero claro eh, Influiría en el marketing, ¿no? Que igual sí, Que ganarían y... menos perros Muchos Porque tú date cuenta Las perras que están ganando en eh, muchos carros su que... todo lo de del el plástico El ¿no? del taponín El de la tinta El de El que diseñó Efectivamente Todos, todos básicos, mueve una industria detrás claro. enorme y, y después Eso mueve pasta, claro, pero mirai, eso es un capitalismo Mira, una cosa, a ver si no hemos una a conspiración, ahora mismo están vendiéndonos por arriba y por abajo el tema de la, separar los residuos para poder reciclar y demás Bueno, ¿creéis que tiene sentido? A ver, yo cuando yo era pequeño, acuérdome que, que yo bajaba a la tienda a comprar una botella de vino, de aquella comía, tomaba un vino con casera para comer y cuando se acababa el vino, la casera o lo que fuera, yo volvía a bajar a la tienda con el casco y dámme 10 pesetes. ¿Eh? Bueno, pues ahora resulta que lo que hay que hacer con esas botellas, sea de vino, de casera, de lo que sea, es tirarles al contenedor de reciclaje de, de vidrio, con el que, eh, bueno, supuestamente se lleven a cojersa, cogersa o cualquier otra asistora de residuos de España, se tritura Y se fabrica nuevo vidrio ¿eh? con el que se hacen no otra vez botellas. Y entonces, yo, claro, pienso, digo, coño, antes esa botella, devolvíesla, la y la volví a usar. En los llegares de Sidra se hace que ya, sí, claro, haciendo, porque si no, claro, se perdería pasta. ¿Cómo vas a mandarlo a la fábrica? Claro, es que. ¿Quién gana perros Hostia, con todo ese proceso? Me estás abriéndome los ojos, Oye, hay... que una cosa tal. Claro, ¿por, ¿Por qué se hacen esas cosas, tío? Claro, claro ahí está. ¿Quién está ganando por y aparte eso? con el, el tema del reciclaje, la cosa que se nos vendió, en plan, de, en plan de que, bueno, que si no reciclabas, que si te ponían, no sé, como por un terrorista ecológico. Claro, claro, claro. Y luego cuando ves, en plan de que sí, yo soy un terrorista ecológico, pero tú me sigues vendiendo los, vend vendiendo los coches que funcionan con gasolina. Efectivamente. También hay, hay un impuesto que pagas, pues, tú vas al macro, compras una sí. caja de... de agua, en plástico, sí. PET este que dice que ahora sí, bueno, es cancerígeno y tal famoso sí, sí. PET, ¿no? Oh. sí que dice que, que y, y el agua sabe rara de verdad cuando cuando lo pones un poco al sol y tal que, que en el sabor y de, sí, qué sí, cojones tiene pero, esto supuestamente claro. con el sí, calor se disuelve no sé qué cosas y aparece eh. parecer es malo claro tiene que ser malo por cojones eso claro, no estamos igual dentro dentro de mil años cuando se acostumbren por la genética seguro que pero no, de momento no no estamos bueno, no te, bueno, te yo creo que dentro de <ríe> mil años nos vamos a <ríe> estar genéticamente acostumbrados, sino que vamos a estar muertos. Nosotros seguro, yo voy a no nosotros, nosotros por lo menos. <risa> nosotros seguro, y la especie oh, yo Dios. espero que también. No ¿eh? no pues, pues Entonces, cuando compras la caja esa sí. pagas por adelantado un impuesto sí, que lleva, eh, que se va a reciclar, pero que recibes sí, el... sí. Pero sí, sí, es verdad paga para... su arroyo, claro. ¿Eso es ¿Y para te... ¿Eh? Claro, es que ahí está la movida Pues ahí se vuelve la mafia también pues claro. Todo to lo que por ley es necesario Y si no se crean nuevas, nuevas necesidades Por ley, claro. que siempre se hizo Joder. A ver, yo en este tema No estoy muy puesto yo es más tema de ingenieros Y la de mi madre, pero Vale, sí, los botellas de, de, de ese tipo De plástico, del PET eh, Bueno, pues son muy Nocives Yo no sé si serían igual de... Y bueno, supuestamente no se pueden reutilizar. ¿eh? Que eso no tengo claro hasta qué punto llega porque lle es malo para el tal o lle sencillamente para que tengas que comprar otra. Que también, ¿eh? Pero bueno, yo pienso a veces, digo coño, pues yo cuando llega a Rapacín y andaba en bicicleta llevaba un bote de plástico. No llevo PET, llevo otro tipo de plástico. pero no llegue que se tirase cada vez que usabas, sino que <risa> comprábeslo y tenéslo ya para llenar agua siempre que tal claro. y andabes con ello. Pienso yo que sería tan tan imposible eh, hacer los envases de ese tipo de plástico y que ese tipo de plástico si quieren hacerlos de plástico, y no de vidrio, también fuera retornable. pero es que es más caro, probablemente sea más caro caro pero si sí, No hombre, pero mira, todo lo que vas tú también y, y ahora que cambió mucho, todo el tema de residuos y de gestión de residuos uh -huh. o sea, tiene mucho que ver todo, todo que la tecnología ahora tenga una obsolescencia de esta programada y ah, que bueno, dure, claro, claro, pues, dure tan poco o sea, es alguna claro. lavadora que antes te duraba 30 años, ahora que te pero dura 5 pues es, es que son seis lavadoras no. a, a reciclarlo, o sea, claro, a gestionar claro, como claro. El residuo como, claro, claro, y, y todo un negocio Pues sí. es un problema que crean ellos y nos ponen a nosotros como que tenemos que, joder, gestionar eso y tal, si no eres un delincuente. Es que viendo las cosas como, las, como están ahora, que la, la, el dinero es lo que manda, ¿no? El dinero es poder y entonces el, el hombre que gana mucho dinero fabricando esas botellas, que no te valen para dos veces... porque porque ¿Por qué te va a fabricar una botella de que te va a dar para toda la vida? Claro, ahí está. No, pero entonces el, claro, el poder... Entonces más el, el, una. Yo creo que el poder no, no tendría que estar ligado con eso, ¿no? Tendría que estar por encima de eso. No, no, a ver, esto es malo para todos. Pues oye, pues no, fabrica botellas de esas y te dedicas a otra cosa. O ganas menos dinero y ya está. Ya, pero es distinto, joder. Porque eso antes, mira, en un, por llamarlo en el mundo en que vivimos, capitalista, como quieras, eso antes no pasaba. Y no pasaba... o sea pasaba todavía mucho menos en lo que era la tecnología de no sé de la Europa soviética por ejemplo que las cosas que se hacían duraban años y años y Pero años porque en esas años. circunstancias la, en esas circunstancias lo que pasaba era que se primaba más la calidad Sí, sí. en plan de que no la, que no lo que es ahora la claro, claro, que, de... eso está, que, que estamos de acuerdo pero eso cambió de, de no hace muchos años para acá ya, eh, pero ya, bueno, y más aún por... cuando más adelante se supone que lo tienes que ir haciendo cada vez mejor es, es que no es lógico que vaya la mejoría de, de toda la tecnología para atrás en lo que es la durabilidad, debería ir incluso hacia más adelante está, entonces, yo creo que es, yo creo, yo creo va mejor pero, pero lo, que decimos, porque lo que manda es lo que manda está programadísimo que un móvil de gama media te dure un año un año o, o, lo, lo, sí. lo, lo, lo, lo que dura sí. lo que dura el contrato de los sí, móviles sí, sí, esto sí, que haces es un contrato sí. con una empresa de estas de mierda claro más estamos viéndolo todos los días porque mira y que vamos a hablar de una cosa pero ya moderna es que no hay que retratar casi nada yo tengo este teléfono Es un Hostia. teléfono que te estoy enseñando es dura eh este, este teléfono llevo muchos años con él Ese es típico Espero Nokia que me dure muchos años tío yo, yo no, no quiero más ¿no? yo no quiero estos inventos que llevo y tal y cualquiera puede darse cuenta que bueno yo estoy ahora para que para los que no nos estáis viendo enseñando yo es el, mi teléfono móvil Que lleve un Nokia pequeñuco, que lleve la de mi madre, porque no tiene ni conexión a internet, ni, la de, ni nada. Tiene una cámara de 2 megapíxeles, tiene cámara. Sí, cuidadín, tiene cámara y Y la, la hostia, y la re hostia. Porque yo antes tenía uno que no tenía cámara, que, eh, que si no me hubiera caído, me hubiera roto, seguiría teniéndolo y estaría más feliz que la hostia. Pero bueno, veis que yo con este llevo, no sé cuántos años llevaré, pero por lo menos 6 o 7 años llevo con este teléfono. y me con teléfonos de esos de ahora que cuesten encima unas perres brutales? dure de siete años. Claro. de aquella el sistema era, era otro que era el, el, el teclado uno mejor, más pequeñito primero era más pequeñín hasta que lo sí, perdías en bolso eh. luego, luego pasó lo contrario que empezaron a ser que más grandes hay un móvil ahora que casi como, como una carpeta de estas que de sí, sí. sí metelo en bolso te hay que comprar con especiales para meterlo en bolso no, en hombre, puedes comprar la bolsa que, que <risa> la, la funda que te venden ellos mismos para llevarlo sí, y ya. Yo te de un rapaz <risa> en el autobús Sacar un, un piazo bicho, tío, del sí, copón. Hay, hay un poco de ella y empezar a hablar. Y digo, hostia, movido, tío. Y yo digo, yo si era una tablet es eso de mi madre. Que va, que vaya, en un teléfono. Luego explicó él dice, no, no, y un teléfono y tal. Pero, Joder. Antes bueno. eran ladrillos, ahora parecen tejas. <ríe> sí, sí, sí tal vez, tío. Y una cosa... Coño, pídeme la contraseña al ordenador. Perdón, hay que corte de esta manera el discurso, pero... Yo es que te he sorprendido. Esperemos que la contraseña sea ya la, la, la, la típica... A ver... R A D I O q K a ver sí si está ah no si no lo escribo siquiera madre de dios no pues contraseña incorrecta vaya por dios bueno anda, pues pues nada qué vamos a hacer ¿Eh? quedamos en sin sí el ordenado pues una pena porque porque no sé cómo coño voy a poner la canción de la canción del final que habrá que ir poniéndola ya además pienso yo eh no ya que yo tenga presa ¿Eh? sabes lo tú a ver, está sí, sí, sí, aquí sí, sí, Está el segundo va he con la marcha, me vale, he control que, Y que está aquí apunta, hombre, yo lo que pongo, contraseña, dos ah, puntos Y no, no la voy a decir por, vale, por vale. aquí Porque igual... No, puedo decirse, eh, no, no puede ser nada eh. Bueno, la contraseña es... Luego nos hackea... Hostia, los, vaya los movida tío, el vaya movida Que el luego igual viene uno el de, de la, la calle el Luego igual viene uno de la calle Y nos desbloquea el ordenata tío O el de la secreta, el que estáis siempre Todos los días en el Y desbloquea el, el chat. ordenata, vaya movida eh. Escuchándonos Nada, pues entonces voy a buscar, no sé Si vos paréis, busco ya El tema de el tema de cierre ¿eh? Que bueno, desde que lo busco Hasta que lo pongo, todavía puedo pasar Un pedazo, eh O sea que o sea que podéis decir alguna cosina más si queréis, es más, estaría muy bien que la dijerais. Sí, yo quería decir a, a, al informático aquí, a, que, que no vino hoy, no está por aquí, sí. que pon las contraseñas ahí, joder, el, el cartel más grande. Qué <risa> sí, tío, es, no es que pasó a mí lo mismo, en plan de, joder, ¿cuál será la contraseña? Es que se apaga y tal, ¿cuál será la contraseña y tal? Hombre, también llevo la misma manera de hacer por los moscures, eh. Igual, oye, bueno, si tuviera algo sí. prendida Si tiene más peca lo mío que yo lo hago con todo prendido sí. A ver, sí, vale aquí, Voy a poner esta Cuando cuando llegue el, el momento A ver, estoy así Pestaña nueva Y en cuanto abra ah no eh, Le tengo que dar aquí al pause Vale, todo todo bien, todo bien Vale, perfecto Y es que, joder, ahora ya no sé cuántísimo tiempo Que pongo siempre la misma canción Para acabar Y parece que me daría no sé qué No, no, no pone la... Tuve el otro día sintiendo un programa mío que ni siquiera salía esta sintonía de ahora, tío. Mira, tenía de años del copón. De, y era del 2007, me parece. Casi nada. ¿eh? Y casi con la pijada, van unos seis años ya de, de, de anedonia. Este programa Ya, a ver, el primer programa que hice yo en la cuca tenía yo 17 añinos. Eh, lo que pasa que el programa aquel creo que duró tres meses, nada más. <risa> Después hice alguno más que duró un poquillín más, pero tampoco mucho más. Pero este está durando demasiado. Está durando demasiado. para mí que ya voy a morrer con este programa. Ya. Pues, pues con la pejada llevo seis años y pico fue haciendo anedonia. Hombre, y es verdad que no son los seis años y pico enteros porque tomé por ahí por medio un par de periodos de, de abstinencia de unos meses. La Va, sí. Cuando tuve... Dos pues, meses que tuve tú... pues sí, hay, sí. hay que felicitarte por el programa. Dios, mira, yo tengo que reconocer aquí, voy a reconocer en directo. Estoy, soy un enganchado a, a, no a la a no a medona. Que la gente te respeta. <ríe> no no lo digas. Lo que pasa que, claro, escucho la FM, yo como toda la vida. Y él, internet nada más. Da, da, hay uno, en internet nada más, hay dos. Y, y Va, tío, pero la verdad es que abriste malos, güey. Yo pensé que nadie escuchaba esto. por Y no, no, resulta que siente que lo siente por, por la FM, tío. O sea, esta radio ahí, mira, da, joder, eh, 30 años. El, mo movió ese poco. De, antes estaba el 107.5 o algo así, ¿no? Lleva Estuvo... ya Creo que empezó en el 106.5. ¿Sí? Yo hice el... un programa hace muchos años, cuando estaba ahí, donde, ahí abajo, donde eh, los salsas. Sí, Como la El edificio de los putes, tío, aquí no, ah, Todos los putes ahí alrededor molaba, No, pero que ya eran, eran muy agradables, tío, los putes pues Te saludaban ya bien sí, tal Yo tuve un programa Tres años ahí, se llama Sin Censura Y había un hijo de puta te... eh que nos censuró Nos, nos, nos cerró programas <ríe> tío, ya, el programa directo, tío Típicos chorrino Viernes de, mira, había, había una cuña que Decíamos, Sin Censura Es que las tengo en cinta, las tengo grabadas Como el programa ahora que tengo Cuñas y inglés, los hacíamos nosotros, tío Me tengo veintipico por ahí Qué chachi y había una que decía eh, te, había unas había unas cosas que cambiabas la voz ahí lo ponías de pitufo y ah, tal eh, sí sí sí sí que estaba en la era, mesa ahí era como de pitufo sin censura el único programa que es de una tres y dura hasta las cuatro <risa> estuvimos bueno, tres años yendo siempre nunca fallamos nunca fallamos joder tío. qué los echaron Y se lo no hijo puta. Y casi lo ponemos en la antena, tío, cuando nos llamó ahí un saludo ahí, era de aquí había una jerarquía de la hostia. Es la, que, la, mollón, mollón, de, los puertos RAES con llaves. Hostia, había una jerarquía <risa> había coordinador de programas, sí, había de sí, había sí, Dios. Sí, sí. y, y yo cuando cuando tenía tiempo libre, ahora que la última hace dos años que tenía tiempo libre, que quise volver a la radio. Sí. Estaba un poco acojonado por eso y tal. Y cuando vi que era todo tan horizontal, dios Hostia, vaya bien, no, no vaya bien, esto es un sueño, un sueño hecho realidad y todo. Hostia, qué bien, tío. Hostia, es que lo... evolucionó no mucho, tío. Sí, ya señor. En ya... 30 años va, vale pago, eh. Sí, señor. Es pues buena evolución, sí. yo también empecé allí tío, ya no ponte. Lo que pasa es que yo en vez de hacer un programa de tres años, hice lo de tres meses, pero bueno, oye. Sí, yo por ahí también. Sí. no bueno, te echaron, por lo menos, oye. La sí, año sí. 95. No, echaron, no, llega, no llegaron a echarme, pero bueno, eh, digamos que ya éramos un programa pirata dentro de la radio pirata. Pasaron igual un par de meses sin que supieran que estábamos allí. Entraemos, tío, porque nos... nos abrían los del programa anterior que, que, que llenan colegas nuestros, Radio Quintanilla, tío, un programa de Me suena, me suena ese programa de hardcore, tío. Sí, sí, música de este tipo. Sí, sí. sí. Y abríenos, tal. Y nada, traemos para allá, hacíamos nuestro programa, Radio Crimen, se llamaba. Hostia, también me suena, sí, me suena. Tres meses nada más, pues sí que me suena. Tres meses intensos. Luego uno que era el Radio Terror, ¿no? También. Radio Terror, sí, pero Radio Terror ya estaba aquí arriba, en Monte Gamonal. Efectivamente. A lo que íbamos, que esta radio, todo el mundo lo vio. Me parece que esto te lo ¿Sí? escucho a ti decir Todo el mundo conoce a alguien O, ¿Eh? o que hizo un programa en la radio o que conoce a alguien que hizo un programa en la radio Cada día te más <risa> Pero es, es cierto eso eh El que no tal es que, bueno, bien haz poco de aquí Pero enseguida se, eh, la conocerá Y, joder, al final, oye Joder, si yo te vi ayer en el Facebook Un contacto que tengo Pero que no tiene nada que ver O creía yo que no tenía nada que ver con la radio Pues puso allí una foto que era, pone, el guión de mi primer programa de radio hace 20 años, tal, en Radio Cuca. ¡Madre de Dios, chaval! Pero bueno, ¿pero qué sí. es esto? O el otro día, hablando con una compañera del trabajo, de uno de los cuatro trabajos, <risa> dice, no sé por qué se te tema, ah, porque llevaba yo camiseta de Radio Cuca. Dice, meca, ¿pero te ves este eso? Digo, sí, oh, sí, sí, claro que sí. Dice, meca, pero si yo iba a hacer una cosa allí, cuando estaba allí en el, en el centro de Oviedo, en Palacio Valdés... Digo, pero pues, tía, Ni lo conocí yo, tío. Eso fue cuando el Cultural Oviedo. Claro, claro, tal, claro. Hace, hace añísimos Eso acuerdo mío de verlo. Y, y me llamó siempre mucho la atención. Y buscaba, o sea, dónde estar, estar y, y no la escuchaba. Pues, de aquella. Además, yo acuerdo. Me, eh, era muy guaje de aquella. Ajá. Claro, treinta y pico años. No, treinta y siete. Pues. Claro, claro. Me acuerdo que de aquella que. que coño, las familias no estaban como ahora. que Para Navidad que te regalaban la de Dios y tal. Había un regalo. Y sí, había un escogido. Bueno, pues, un año fue una radio. Me pidió un mosqueo que flipas, tío, porque no... No, oh, pillado, no ¿eh? una bici una una bici, un vídeo como los vecinos... Tal. No, una radio, con cinta. Bueno, fue el mejor regalo de mi vida, ¿eh? Claro, fue cuando me grababas ahí de los 40 tus propias stays y tal. tío, vaya tiempo. Pilla, y de aquella, bueno, fue cuando empezó el rey, o sea... Buscabas por ahí, jodidamente para encontrar la cuca. Y ¡ah! eh, verdad, escuchabas un poco. Sí, señor, chaval Mira, yo cuando estaba en Palacio de Valdés Yo también era niño, tío Estaba en un, un primer piso ahí Según Ibas Park pero A la derecha, no arriba, por ahí hacer, No he llegado a conocer el local, el, el, el tío Encima de esta es cafetería Donde cobran las multas ahora Pues sí, por ahí En, en un sí, primer sí. piso por ahí estaba Era sí. por ahí Joder Yo acuérdame, tío Que tenía yo unos primos bueno, Muchos mayores que yo, ¿eh? En aquella, yo, si pues, Juan tenía siete años y ellos tenían 17 hacían un programa chunguísimo tío, que se llamaba Diarrea Neurótica <ríe> y era la puta re... yo escuchábolo porque bueno, tienen los primos y tal, pero bueno ya era una porquería del programa, eh y... Facían concursos de rutios y fijados por el estilo. Es que también aquella, el, el tema es que tú grababas una cinta y era para ti, para claro, pa claro, guardarla tú, claro, y ya está. Estabas en directo, imagínate, nosotros a las 3 de la mañana, 3 y pico de la mañana. Nos, a, había, hostia, esto era un puntazo Teníamos un invitado especial que nos llamaba todo, todos los viernes. Un hombre que está en la calle Mon, que se llama Vitor ah, Vitor es poeta. Ojo, a ver, sí, sí, claro Vítor es el carimocho y tal. Digo, el típico receso que tira la barba, la barba todavía en la de carimocho. ¿Pisionero <risa> <risa> del Metales Hombre, pues Motes, motes tendrá mogollón. Yo no ah, sé cómo no, lo llama sí, no, sí, no sé cómo sí. Sí, lo llamaba. Yo llamaba siempre <risa> Vitor o Poe, porque le molaba a él porque era poeta. Uh -huh. Y, y llamaba, llamaba siempre, tío. Porque Joder, de aquella de de de gente llamaba mucho ya por llamaba teléfono, ver, sí, ¿eh? Por teléfono, y es verdad, tío yo, yo, yo me acuerdo me... más Radio Crimen que llamaban la de Dios. Y sí. llegó un momento que era colgar el teléfono y según colgabas ya estabas hablando. Eso, eso era, ¡buah! tenemos una audiencia de Nos ponían ahí eh, en el rosal en algún sitio ahí de noche. Claro, es que que, bueno, lo, lo, lo, lo que ya hace el programa siempre, ¿no? Todos los viernes, claro, tiempo, claro, claro, claro. Eh. Y, Hostia, después, y, y Hasta algún día vino este hombre, Víctor ahí. Vino a la, a la radio Vino a la radio, oh, entonces de... ahí todo serio Trajo unos lápices, trajo sus 10 litros de caremocho, dos botellas de Dos garrafas de 5 <risa> litros de agua Y tal ahí y sí, bueno. Con los lápices, iba, iba, a hacer, iba a pintarnos Ahí un cuadro y tal, bueno, al final Acabamos tu, acabamos todos con el carimocho y, y él no estaba ni papita ni nada. Ya, pasamos de puta madre, la verdad. Madre qué bueno, tío, qué bueno. Bien, y el día de hoy, que se acuerda, eh? Cuando lo veo ahí, ¿eh? alguna vez que, que viendo el, en el si sube en el 1 o en el 7, sube pavido y tal. Algunas que... Oh, vida, ¿acuerdas? Y tal. Vaya, que es como para la acordarse, tío. Y dice todo, la cuca no yo muy grande. Vida, eh. Sí, <ríe> señor. Es que ya es que la puta verdad, tío. Está todo el mundo... Y, y, y cada vez confirmo lo más, eh. Lo que decíamos, tío, de que todo el mundo tiene... en algún momento tiene algún contacto o, o hice un programa aquí o, lo, o conocí a alguien que lo hizo o la sintió, tío. O yo, porque yo acuérdame que cuando yo tenía 15 años, estaba en el instituto, eh, todo Cristo, escuchaba la Radio Cucaracha, tío, todo Cristo no, pero mucha gente. había verdad que hay un programa que se llamaba Gora de Ría. Ah, sobre dos días. Sí, mítico, sí, sí, que lo sentía un pollo de Peña. Sí, efectivamente, no me acuerdo cómo se llamaba, tío, un pollo de Avilés, que ponía ahí... bueno, de la que yo lo empecé a sentir ponía mogollón de punk y de rock y tal con tal de que fuera Vasco pero luego ya se fue la pinza, tío, los últimos programas que yo recuerdo haber sentido de él ponía que si folk, que si rollos ahí muy raros, con tal de que fueran vasco, les valía todo. <ríe> sí, sí, Chalaparta ponía pero bueno, este tipo de que va, que me ponga cortato a la polla, como chalaparta antes. ya está demasiado ya. <ríe> o sea, en fin, oye, era Gran Radio, pero yo creo que, sí. de, de aquí era muy grande, pero yo creo que ahora está en su, en su momento dorado, ¿eh? Puede ser tío, en cuanto a yo creo que por lo menos en cuanto a organización, lo que vez antes, tío, de que sí, ahora y, yo digo. Si, si mires, mires para ahí, mires para el cuadrante que tenemos de horarios y coño sí. está ahí bastante lleno, sí. que oye que la gente no puede hacer igual todas las semanas tal, pero, sí, hay, pero hay, hay mucha, un... hay mucha calidad, tío. Siempre hubo programas bueno, muy buenos. Ahora el rollo de que se grabe, claro, lo que decía antes, eh. antes era directo, eh. lo lanzabas y venga, ahora que claro. se grabe, que el tema de los es podcasts, que lo grabas, que lo subes, que coño que La película todo descarga hombre. de Casa Dios. Una des, descarga ahí de Sri Lanka o la Virgen Español que se perdió y te lo puede descargar ahí. Pues sí, tío, sí. No, y tío, eso tío, ya, coño, ya... Tío. ya y, y bueno, y los programas que hay que son la hostia. El eh, de cine del que Hasta estaba antes vamos, que el Domingo sí, sí, de sí. Ramos. <ríe> ¿Sabes cuál es lo que yo veo ahora, tío? Como un fallo muy grande que no sé de dónde puede salir. Lo de que ahora no haya... O Seamos todos viejos, tío. ¿Cómo que viernes serás tú? Venga, ah, joder, joder. ¿Pero cuál es la mediodeta? Hombre, pues no me hay, hay, un, hay unos críos el viernes que hacen un programa ah, de la hostia ¿sí, sí, sí, que ¿verdad? se llama Friday Night efectivamente, Fever. Efectivamente. Pues tienen entre 11 14 años si son no, y son la claro, hostia. Esos chavalinos se quedan publicidad. A gusto musical o sea, y flipas, futuro. ¿eh? futuro. Y lo hay, joder, hay gente joventuca. ¿Cómo te crees, el, el martes el chaval este, poto, de eh, veintipico años, claro, el, el día duro. sin huella... Ah, vale. Sí, radiofónico, sí, sí. total. Ese chaval, sí, sí, si sí. le quitas Alguno, la radio. Algunos hay, algunos hay. Algunos hay, pero pocos, tío. Porque tú acuérdate. De... Ya no ponte, tío. Éramos todos guajes. No no, había... no. Bueno, pero había una. una cúpula, la cúpula. Ahí que, que, que la, los, la cúpula. Los, en la cúpula eran progres ahí de barro, peor que nosotros, porque estaban todos calvos y con unas barras sí, de la hostia. Sí, sí, no, eran yo... más viejos que ninguno de los que te quedo, Aquí por no, lo menos Oye, Igual los veíamos también, nosotros ya estábamos casi a los 40, ¿eh? Ellos sí, igual tenían sí, edad de... pero los veías muy viejos. Entre Eso... pintas y flotos. No, todo relativo, pero bueno, tenemos mejor pinta, yo creo. Pues bueno, sí, todavía mantenemos la juventud, ya. por lo menos en la estética. Venimos en y... bici y todo aquí. Es sí, verdad, es verdad, somos gente sana, sano Algo, por lo menos... Madre de Dios, chaval... Bueno, anda, ¿qué? ¿Pero estamos, quedamos? Sí, hombre... Quedamos un rato y mira, el programa entero... Vaya rato más guapo aquí con el... Quedamos un rato... Ya que mola en Edonia, joder, mola en Edonia... Mola quedarse... Y lo que más presta en Edonia... Ya que no puedes quedarte y estar callado viendo el programa... Porque eso no tiene gracia... Para un programa, para hablar, para intervenir... Para charrar aquí, para dar la parpayola... Eso es lo que presta, joder. ¡Ay! Ya, ¡Hombre, que, que dijiste poco! Entonces, aparte Oiga, de esas pijas de, que, de, de que, el es que el colacao no narde y que el jabón no explota... Poco, bueno. Datos falsos ahí desde el lab... Impresionante. Yo pienso que llegan los científicos. ¿eh? De ¡Mi puta idea! Es que, ¿sí? como una vez uno que me... Un, un, ingeniero, un ingeniero químico, no sé qué, hostias, dice a mí, porque estaba yo diciendo lo que dijo yo muchas veces, de... del petróleo, que lo llamo yo dinosaurio muerto, y estábamos discutiendo y dije, bueno pues para que te enteres encima el, el petróleo no sale de, de los cadáveres de dinosaurios y es de, de del plátano no sé qué hostias y digo sí, sí, ahora va resulta que sabes tú más que los corbuto joder, joder <risa> <risa> vale. ya <risa> como uh -huh. si me vienen aquí que me dice que saben más que Tesla no tío no si teides lúdgan dice que fae bombas con un jabón pues fae bombas con jabón sí con jabón y más cosas bueno sí va, va sí va, arreglo lo ¿eh? bueno, <risa> te, te recomiendo que te vuelvas a ver la película eh y que prestes más atención a, a, bueno. a semejante <risa> mención <risa> Bueno gente, pues vamos a mandar un saludín No sé si Eso, hubo... Un saludo Un saludo, saludo. para todos ¿eh? Un saludo un para toda gente estar de aquí. que tuvo sintiendo ¿eh? Y vamos a esto A ver si suena ¿Qué, Que no suena Ah sí, ahora suena <risa> Bueno, que un saludo a todos los que estuvieron en el www.radiocucamontor Diría que un saludo a todos los que se metieron a chat Pero no se metió nadie Estaba el policía por ahí enchufado Pero no se metió a chat Pero no, también. también un saludo por policía, joder Y un saludo para todos los del 107.3 Que si no se me enfada según Y yo tengo lo aquí, sí, o sea que, Es analógico, es un saludo ahí <ríe> Ahí estamos, venga La semana que viene más Posiblemente peor. O lo mejor menos y peor que sé joder Venga, hasta la semana que viene Ya sabéis, que no un bosco haya, colegas un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 lo has comprobado a cada tropiezo le sigue un palo nada sirve para nada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 que ya da igual porque hoy los supuestos contestatarios miren también de las arcs del estado romp ya un silencio la lectura que te dio primero unte a la diside piensa y que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan que no te cojan